Dios te salve María, Jenera, y te gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María Madre de Dios, vea p o r nosotros pecadores ahora y en la hora de n u e s t r a m u e r t e r i o Dios te salve María, j e n e r e y te gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, vea p o r nosotros pecadores ahora y en la hora de n u e s t r a m u e r t i r i o A lo buenas tardes, le hablo de la comunidad, quisiera invitarlo a cantar. Sí, pero son mil que sale de ofrenda. Ah, pero solo o o c c h i e n tenemos. o s t Eh, No ajusto. Ajuste los mil y llego. Soy el profeta que anuncia de n u A t o d o s Vengo denunciando a todo aquello que nos va afectando. No te confunda que llegó Fernando, que está armando, desenmascarando. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Es el momento de pensar con la cabeza. Dejando a un lado la delicadeza presa. Siguiendo el ejemplo de Madre Teresa. Ministerio de alabanza les ha costado. El disco han grabado y a e s t á p i r a t e a d o Esfuerzo tirado. Ministerio endeudado. g r a b a c i ó n han pagado porque ¿Por les han robado. Ok, de acuerdo, quieren アハハハハ Es el tiempo de expresarme. Traigo el lengua flow, la música que arde, el arte lo tengo. Y me caracterizo por exaltar a Cristo al enemigo. Voto a c r i s t o denunciando vengo. Porque cobra n sutileza. El diablo se ha metido en algunas cabezas. Con ideas que afectan la iglesia y son perversas. Líderes que no le dan cabida al carismático. Se ha vuelto una barrera y el fracaso es automático. Se necesita una conversión acertada. Sigamos lo que e n c a r o el m o l t i l a d i o como papa. Hermano legalista que no quieres asentar nueva、no、forma. Ritmos para evangelizar. Después de un buen tiempo te vas a preguntar: Mi hijo está viciado y no deja de parratear. n ¡Se va a descarrilar! r o y ya se descarriló! La mente cerrada es como mente de maniático. Con mi plegaria pido un corazón de bondad. Mi Cristo roto, ayúdanos a quitar la falsedad. d y o he sido p u r i f i c a d o ¡Soy ¿Yo? el p r o f e t a que anuncia y denuda! ¿Sí? a、ah. c i c a、ah. a p o r t a t e yo! Pidiendo el billete primero,、ah, perdón que te lo diga, pero de ser sincero, dime cuánto te he cobrado por morir en un madero. Que no se te suba, que tu talento es bueno. Cuidado, mi brother, estás jugando con fuego. Eres reconocido y proyectas viajar, pero cuidado, la vanagloria. Dios es el mero mero. Yo no soy de los cantantes que cantan para que los vean, porque la gloria no es para ellos, pero la pelean. Y cuando alguien se lo dice, pronto se malean. Instrumento、Mi、o estilo,、rato. digo siempre y cuando tu respaldo sea divino, aférrate、Está、entonces、levanto. al poder masivo, aférrate a Cristo que inspira ponte activo. Nariz, soy el profeta el que deja anuncia、identidad.